No, muchas gracias Buenos días a todos eh, uno No, no puedo imitar compartir mi enorme alegría porque llegamos hasta acá, no alegría por volver a presentarlo, ustedes saben que eh, sería una alegría que ya ya esté la ley, pero alegría porque en esta presentación eh, hay como una un olor a que lo vamos a tratar en el recinto y que vamos a salir de la Cámara de Diputados este año sí con una media sanción de nuestra ley por la interrupción voluntaria del embarazo seguro, gratuito en un hospital público. Y yo quería plantear algunas cosas. Tenemos poco tiempo y somos muchos diputados y diputadas eh, que tenemos la responsabilidad de que esta discusión se dé donde se tiene que dar y es en el recinto de la Cámara de Diputados. Eso, sí. no, mamí, sin excusas sin escuchas, en el recinto de la Cámara de Diputados queremos votar si estamos a favor del aborto legal, seguro y gratuito o a favor de los abortos clandestinos. Acá no hay otra discusión. con ley o sin ley. El Estado tiene la obligación de garantizarnos una ley para garantizar nuestro acceso al derecho a la salud pública. ese Esa es la discusión. Quien no quiere discutir eso, lo que está valando es la existencia de clínicas y de lugares que ni siquiera son clínicas donde se hacen abortos clandestinos. Entonces el debate es salud pública, con interrupción voluntaria del embarazo o abortos clandestinos en basureros, donde nos tira donde tiran nuestra vida a la basura, donde ponemos en riesgo nuestro cuerpo. Esas son las dos cosas que vamos a discutir en el recinto de la Cámara de Diputados. Esta ley tiene nombre, tiene nombre apellidos caras. Tienen los nombres de esas mujeres que ponen el cuerpo. Tiene el nombre de esas mujeres que no tienen plata para pagar los abortos y que recurren a cualquier tipo de método donde su vida se pone en riesgo. Y yo quiero recordar a la última que nos enteramos de esas mujeres, que es María Campos. Cinco hijos, de Santiago del Estero. Murió hace unos días por un aborto clandestino. Esta ley tiene nombre, tiene el nombre de esas mujeres que perdieron la vida haciéndose un aborto. La última es María Campos. Esta ley tiene nombre es María Campos. Gracias.